Nosotros lo que bueno, seguimos esperando, está, está desarrollándose、eh, normalmente, rápido, es el tema de la vacunación.、Eh, de todos los pueblos, de las secciones, a l no s llegan que los docentes se están vacunando.、Eh, obviamente que aquellos que están frente a alumnos, que son la mayoría,、eh, pero bueno, e s toda á t la semana a e s t está destinada a vacunar docentes y, y, y la gente de la policía. Se está desarrollando bien, por lo menos、eh, no hay reclamos, y lo que sí hay por ahí son consultas que lo que nosotros hacemos es reenviar el, el formulario de inscripción para, para corroborar que estén en el sistema, pero esto está funcionando bien. Y、eh, respecto, bueno, estamos pidiendo la vacuna ¿no? para, para volver a la presencialidad, estamos pidiendo, como se hizo siempre, un análisis epidemiológico、eh, exhaustivo y.、Eh, El tema de la continuidad de suplentes, porque seguramente creemos nosotros que va a haber mucha gente que, a pesar de, de, de, estar, de que haya avanzado la vacunación, va a seguir con, con dispensas y con algunas complejidades que genera el COVID después de, de sufrir la enfermedad.、Eh, entonces, eso va necesariamente a, a demandar un, una continuidad de los docentes. Así que, bueno,、eh, esos serían como los tres ejes en los que vamos a estar. trabajando, que venimos trabajando. n o